Mi gym en casa episodio 349. Estaba yo un día en la playa hace ya varios años entrenando al lado de un parque infantil, con además con una kettlebell y haciendo dominadas combinando dominadas y kettlebell. Y de repente <ríe> me llega un niño y me dice, "¿Qué haces?" Y como diciendo, aquí hay un mayor que está haciendo unas cosas muy raras. ¿Qué haces? Digo, entrenando. Y me dice, ¿para qué? Y dije, ostras, ¿para qué? ¿Para qué entreno? ¿Para qué estoy entrenando? Pues bueno, luego el padre le dijo, deja al señor. Y bueno, pues ya el niño se fue, pero me dejó ahí diciendo, ostras, ¿y para qué entreno, no? Bueno, pues que no esto quiero compartir simplemente una reflexión. ¿Tú para qué entrenas? Bien, eh, da lo mismo para lo que estés entrenando. Pero como entrenador que me considero ¿no? desde, desde esta posición de, de la web y tal, ya os digo, no seré el mejor, no tengo el método perfecto, pero bueno, vamos puliendo lo que lo que ya tengo, mi experiencia. Y gracias también a vosotros. Y bueno, pues oye, eh, vamos avanzando ¿no? y sí que estáis contentos no os lesionáis, que, lo, que también es lo importante. Y bueno, pues desde ahí quiero compartiros un poco mi, mi experiencia y sí que tened en cuenta eh, algunos aspectos, porque obviamente no será igual el chaval joven que está preparando una oposición que tiene que hacer un porrón de dominadas, forzar la máquina y conseguir su objetivo, que no la señora, pues que está en su casa, que tiene setenta y pico años y que pues quiere simplemente que son molestias de la espalda le desaparezcan o al menos mejorar su densidad ósea, que no vaya a peor esa osteoporosis obviamente los objetivos no son no son los mismos pero sí que hay puntos que creo que, que sí que son en común aunque aunque al principio no lo pareezzca ¿no? como pueden ser no lesionarnos y al menos pues en el mejor de los casos o sea, en el peor de los casos no por pues no hacernos más daño del que ya tenemos sea cual sea el objetivo un poco que queremos conseguir. Bien, yo entreno porque lo primero de todo me gusta. Ya lo ya lo hablé hace poco, porque sacar tiempo para hacer ejercicio, al final el tiempo lo saco porque es la motivación, ¿no? de, de poder salir al campo, de poder hacer ejercicio, aunque esto sea en mi gym en casa de los que tenéis perro cuando le sueltas, ¿no? que sale por ahí corriendo con la lengua ahí fuera, disfrutando ahí al viento, pues sobre todo por eso, porque me gusta. Ya sea como trabajo de fuerza, ¿no? el sentir sobre todo además con la calistenia que movemos nuestro cuerpo el sentir cuando subes una dominada, cuando haces el pino, cuando subes por la cuerda, ¿no? Cada uno a su nivel, ¿no? Pero simplemente sentir cómo trabaja nuestro cuerpo ese desarrollo físico, ese movimiento, creo que también forma parte de nosotros y que obviamente por es un es un gusto que creo que o un placer que nos pertenece, como os digo, y que me gustaría que no dejarais de disfrutar. Al principio los que empecéis a entrenar diréis, joder, menudo disfrute, sabe Pues yo lo paso fatal, bueno, pero poco a poco y sobre todo adaptando la intensidad a nuestro nivel de, de fuerza, a nivel de forma física, vamos a conseguir ese disfrute. También entreno por salud, porque obviamente hacer un ejercicio físico no nos va a hacer inmortales, ¿vale? Ni nos va a garantizar llegar a la vejez, no, ¿vale? Sí que Como suelo decir, hacemos nuestra parte activa, rellenamos nuestra parcela de responsabilidad en este aspecto para, con nuestra salud. Es decir, eh, bajamos las probabilidades de tener pues una enfermedad degenerativa o de tener problemas físicos, pero obviamente eh, esos problemas no, no van a desaparecer. Tú puedes hacer todo perfecto, comer todo bien... Ser muy zen, espiritualmente muy tranquilo, oye, y que te venga una enfermedad pues de estas retorcida y, y, y fallecer joven, ¿no? O sea, es algo de los que nadie estamos a salvo, pero obviamente una persona sedentaria, con sobrepeso, que come mal, pues tendrá más papeletas de desarrollar este tipo de problemas que una persona pues que se cuida que hace diferente tipo de entrenamiento aeróbico, de fuerza, que come bien, pues tendrá obviamente menos probabilidades, pero no nos garantiza una cosa eh, ni la otra al 100%. Está el típico abuelo mayor pues, que llega a 100 años fumando y bebiendo y que nunca ha hecho ejercicio, aunque bueno, en esa época era más difícil no hacer ejercicio, obviamente, pero y estará la persona joven que sea deportista, pues, oye, que por el motivo que sea, pues no llega viejo no, pero en este caso al menos sí que eh, hay dos partes, no está de tener menos probabilidades de, de enfermar y por otra el disfrutar más de nuestro cuerpo, es decir, yo si estoy en forma, pues me quiero ir con jugar con mis hijos o irme por ahí a subir un monte o a disfrutar del campo, obviamente lo disfrutaré más, puedo llegar más lejos sin cansarme que alguien pues que sea sedentario, ¿no? Que igual se da un pequeño paseo, Y ya pues en su día a día pues eh, Ya tiene esa, esa limitación ¿no? O no puede conseguir ese disfrute Otro de los motivos por hacer ejercicio Es que nos viene genial para la mente Bueno, hablo de mí ¿eh? Yo mientras te invito Que vayas haciendo una reflexión De por qué lo haces tú vale El tema de sobre todo salir a correr Más ejercicio aeróbico Aunque también el de fuerza Tiene mmm, digamos que baja el estrés Eh, o nos aclara la mente bueno tiene un beneficio a nivel mental por así decirlo el entrenamiento aeróbico ha demostrado que tiene más aún entonces esto de salir y despejarte no si te pega una carrerita por ahí y vienes ahí con, con la mente más relajada y más calmada también es algo que, que viene muy bien tanto esto es de seguir estas endorfinas porque hay gente que se engancha un poco no a este mundo y que quiere correr más correr más y ahí yo sí que miraría eh, decir oye si lo haces por salud o tal en eh, Y tienes que hacer un volumen, yo que sé, salvaje de de, de yo que sé de 20 horas de carrera a la semana Pues oye, replanteéte eso porque a lo mejor te estás haciendo daño en articulaciones y demás no Es por poner un caso extremo, pero para que veamos las cosas con, con perspectiva Bien, otro tema, ya cambiando un poco a ser más por salud y por disfrute como estoy entrenando ya ahora eh, Luego está también el rendimiento físico pero no competitivo. Me explico. Imaginaos que yo, pues como he hecho otras veces, no, venga, joder, yo entro en Oposalus, pero ahora me apetece conseguir una dominada a un brazo. Venga, me la voy a poner de objetivo. Soy un cabezón y, bueno, me apetece, ¿no? O conseguir, los que estéis entrenando que empezando, que todavía no sois capaces de hacer una dominada, conseguir una dominada, que para el que le salga de primeras, ahí como un churro, es súper fácil, pero para los que no... Es un gran logro. yo Cuando me salió mi primera dominada, yo me acuerdo que mi hermano, el pequeño, hacía una dominada y yo no era capaz. Entonces era como, joder, ¿este tío que encima que es más pequeño? Bueno, pues <ríe> pues al final la conseguí, ¿no? Y me dio una alegría, pues igual más que cuando hice una un brazo, ¿no? Pero cada uno a nuestro nivel, pues nos ponemos nuestro objetivo. Como decía, dentro de eso, si nos marcamos un objetivo eh, a nivel rendimiento o logro, por así decirlo, que obviamente, por el otro lado, si tú sigues un plan... Eh, progresivo, poco a poco, por salud, sí que puedes llegar a la dominada, ¿vale? No es incompatible, pero venga, quiero venga ir hacia eso. Estoy haciendo una rutina de mantenimiento, pero ahora quiero ir hacia eso. Tendremos en cuenta, eh, sobre todo, el aspecto de no empeorar. Es decir, no empeorar en este caso significa pues que no me empiezo a dorrar los hombros, no me empiezo a doler los codos, y yo estaba tan a gusto en plan salud, hacía un entrenamiento eh, saludable porque no me dolía nada, y ahora que quiero una meta pues ya no es tan saludable porque me empiezan a doler los codos o los hombros, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, habría que verlo. lo ¿Para qué hacemos? O sea, ¿cómo em, trato yo esto? Pues haciendo, como digo, una planificación progresiva y poco a poco, y sobre todo, me parece muy importante, y aquí quizás la piedra angular del entrenamiento respecto a la salud, es el tema de movilidad, sobre todo hablando de entrenamiento de fuerza. Yo haciendo un buen trabajo de movilidad... Y planificando bien las cosas, haciendo bien la técnica, es muy difícil que me lesione. Obviamente, nadie estamos exentos de la lesión, pero va a minimizar muchísimo el riesgo de lesión. Yo llevo sin lesiones, pues llevo con este proyecto 5 años. Pues salvo una lesión de judo, que fue algo fortuito, no haciendo un poco ahí en un combate, mmm, no he tenido lesiones que me hayan hecho parar, ¿vale? Obviamente puede ser también azar pero desde que he implementado la movilidad, que sobre todo es también lo que comparto con vosotros, ha habido un antes y un después. Es decir, eh, lo que antes era una joder, el hombro, el hombro izquierdo, siempre el hombro izquierdo. Yo me saqué, me medio saqué el hombro izquierdo escalando hace ya un montón de años y siempre era como mi, mi talón de Aquiles. Pues desde que hago la movilidad, la retracción escapular y demás, me he olvidado de ello. Pues se trata un poco de, de ir por ahí, ¿no? O sea, de aprender a cuidar nuestro cuerpo, no solo para no lesionarnos, sino para no tener esas molestias, mejorar higiene postural y demás. Y esto es aplicable tanto al opositor para bombero que tiene que hacer 30 dominadas, subir la cuerda, como para la persona que pues a lo mejor que hace su remo invertido, pero que quiere conseguir su su primera dominada y está trabajando no tiene eh, grandes objetivos, pero oye, a él le mola verse bien y sentirse bien, ¿no? Y, y, y que esas cosas desaparezcan, retomar otro tipo de deporte o lo que sea. Entonces, para ambos es, es importante. Obviamente, cuando estamos empezando los planes básicos y para atrás no trae movilidad escapular específica, porque realmente es algo sencillo que puedas seguir sin volverte demasiado loco ni aprendiendo demasiados ejercicios, porque al final la, la complejidad va a hacer que que no se ajuste a nuestro nivel, no sé si me explico, que es al final un, un plan, sí, muy perfecto, pero la práctica, mira, no le pongo en práctica porque es demasiado complejo, hay demasiados ejercicios, ¿vale? Pues se trata de simplificarlo al máximo, en los movimientos de fuerza también meter ahí la movilidad escapular escondida, entre comillas, o sea, marcando bien la técnica, y luego ya cuando vamos avanzando, pues, trabajar más en este sentido. Por ejemplo los planes de dominadas con mucho lastre, que imaginaos que podía ser pues alguien que va a hacer muchas repes con el plan de aumentar dominadas o algo así, pues sí que incidiríamos más en esta movilidad escapular fuera de los propios ejercicios de fuerza, es decir, en el calentamiento, incluso entre series y demás, ¿vale? Pero sobre todo teniendo esto en cuenta. Entonces, eh, cosas a tener en cuenta, ya voy repasando, sea cual sea nuestro objetivo, no lesionarnos, aunque queramos ganar las olimpiadas del deporte que sea, eh, si nos lesionamos tampoco las vamos a ganar, con lo cual no tiene no tenemos que que lesionarnos. Ahí eh entre un papel importante tanto la planificación como lo, como la técnica de los ejercicios, como hemos visto, como sobre todo la movilidad, esos ejercicios correctivos y luego no hacer más daño eh del que haría un sedentario, por ejemplo. Es decir, no no hago deporte, pero yo no hago deporte y estoy bien, pero si hago deporte, estoy mal. Joder, pues entonces estás haciendo un entrenamiento que no es adecuado, ya sea por el tipo o por el volumen o la intensidad o lo que sea, ¿vale? Entonces no hacer más daño o al menos, esto es importante, tenerlo presente. Me explico. Mira, yo dentro de seis meses tengo la oposición y me juego... Pues mi futuro, mi futuro laboral Entonces necesito forzar la máquina porque me da igual Mira, llegar a la opoca, acabar la oposición y tirarme tres meses con el codo lesionado Me da igual porque mi futuro laboral depende de estos seis meses que me exprima al máximo Vale, pues lo tenemos claro, ¿no? O sea, riesgo-beneficio no merece la pena El riesgo es que no lesionemos, pero es que el beneficio es pues muy importante, ¿no? Para hoy en día este tipo de cosas, ¿no? la nuestra vida laboral Vale, perfecto O, mira, yo hago ultra-trails Y mete un volumen de carrera de la leche Oye, ¿sabes que eso? Es probable Aunque no es 100% seguro Que a la larga te vaya dando problemas En rodillas, caderas y demás Lo sabes, ¿no? Sí, sí, yo lo tengo claro Pero mira, me da igual O sea, me da igual Lo asumo porque es que yo me muero Por, por hacer las carreras de trail no y, y me flipa Oye, perfecto, ¿vale? Yo no tengo nada que decir Simplemente el apunte que quiero hacer Es que tengamos claro en eh, ciertas cosas Es decir, si yo corro, yo qué sé, imaginaos que yo hago maratones, no es por meterme con los que hacen maratones, ni mucho menos, ¿eh? Pero si yo hago ultras, de estas que son dos maratones y tal, y es mi deporte y me hago varias al año y meto un volumen de entrenamiento de la leche y pienso también que eso es más sano, que estar reforma es más sano, llega un momento que ya no lo es, ¿vale? Ya por no adaptaciones de tipo circulatorio ni demás, sino simplemente yéndonos a lo estructural, a lo, a lo óseo, articulaciones y demás, eh es más lesivo eso, ¿vale? es decir, hay un volumen de entrenamiento a partir del cual, bueno, de hecho las adaptaciones negativas eran la cuando hablamos del entrenamiento aeróbico no esta última sección que hemos, que hemos visto sino la anterior, cuánto era el volumen y tal creo que era a partir de las 7 horas semanales cuando ya empezaba a ser más perjudicial que beneficioso pero dicho esto oye, mira, a mí me encanta hacer este tipo de entrenamiento sé que puede ser eh, pues contraproducente para mi salud aunque solo sea tipo articular y demás Oye, lo asumo perfecto, pero lo que quiero decir es que no pensemos que por hacer eh, más trabajo a partir de ya os digo de pues de igual de las 3 horas o por ahí, no me acuerdo era cuándo eran las cifras exactas, pero a partir de las 7 es lo que parece, que obviamente dependerá de cada persona, porque esto es un poco casi hablar por hablar, ¿no? Porque hay un estudio, pero al fin y al cabo son muestras de grandes de población, estudios observacionales que al fin y al cabo es una evidencia poco segura, pero que a partir de cierto volumen, pues ya no voy a tener beneficios y que a partir de... Bueno, si sí, eran dos horas y pico creo que era, a la semana, divididas en sesiones. Por ejemplo, si queréis lo de los tres días de 50 minutos que hablamos hace poco en las recomendaciones, a partir de ahí no tenemos más, más beneficio y a partir de las siete horas ya pues parece que va en detrimento, o sea, va en perjuicio. Entonces, pues oye, que no pensemos que por hacer más es mejor, ¿vale? Quizá más hasta cierto punto, pero luego a, a partir de ahí... Tenemos eh, gran parte de volumen que en principio no hay beneficio y que puede ser perjudicial, ¿vale? A partir de cierto volumen. Esto lo tenemos claro, ¿no? Esto lo, lo, lo aplica ahora el en entrenamiento aeróbico, pero también puede ser el entrenamiento de fuerza, que también lo vimos en su día. Pero, por ejemplo, a lo que voy, yo trabajo con dominadas, ¿vale? Voy poco a poco y me, me hago serie de 5 dominadas, de 6, de 8, de 10, 12, vale, guay. Quiero seguir, quiero seguir, que además vais a ver que lo vais a trancando ya cuando llegamos a cierto nivel. Quiero conseguir eh, dominadas con 40 kilos de lastre, como lo pone en el plan ahí que ha hecho Sergio. Vale, por pues resulta que quizás puede puede que llegues, ¿vale? Pero hay gente, joder, macho, llevo uf, dos meses con molestias en los hombros, no termino de recuperar. Oye, vamos a dejarlo, quizás objetivo... Es demasiado exigente o tenemos que acercarnos a él más lentamente o nunca vamos a llegar, ¿vale? No lo sabemos, pero eh, asumiendo las cosas, es decir, yo cuanto más alto quiero llegar mmm, más molestias más voy a forzar la máquina, va a ser más probable que me lesione, ¿vale? Se entiende un poco la idea, yo creo que es, es, es fácil y que creo que es bast tiene bastante sentido común. Obviamente hay personas que son eh, por decirlo cariñosamente bestias, yo tengo compañeros que es que que son bestias, o sea, pueden correr a una, a unos ritmos salvajes, eh, no se lesionan, pueden hacerse dominadas con mucho lastre, pero son los, son los pocos, ¿no? Es como Asterix que se cayó, perdón, o Belix que se cayó la marmita de pequeño, ¿no? Pues esto es un poco igual. Hay gente que son sobrenaturales, entonces, pues, oye, esto a ese tipo de gente no aplica, porque es que le da igual que les des con un palo, que es que no se lesionan, ¿no? Dicho así de forma graciosa, ¿vale? O sea que... Pero eh, tener eso en cuenta. Entonces, ya os digo... <coughs> mi propuesta desde la web, desde este proyecto es entrenar por, sa con, eh, por salud a partir de ciertos niveles pues ya va un poco reñido no esa salud porque ya simplemente viendo el tema de lesiones y tal va vaya por encima y sí que acompañaros desde lo más básico hasta esos niveles y obviamente estoy hablando de un alguien medio, alguien joven 30, 40 años, 20, 50... A partir de esas edades perdón de esas edades gente que pues tenéis eh, una forma física peor tenéis un poquito más de sobrepeso eh, gente más mayor por ejemplo gente de, de 70 años que está que está apuntada como, como socio como socia obviamente si empezamos hay gente que tiene nivel físico que ha entrenado siempre y quizás hace incluso dominadas con esa edad pero gente que no hace no dominadas y jamás va a hacer una dominada vale y que hacer pues eh, flexiones, apoyado una silla ya es demasiado bajo, hay que apoyarse en la pared o incluso un apoyo alto. Pero no pasa nada, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Eh, salud, ¿no? Mira, en este caso, hacer un entrenamiento de fuerza adecuado nos va a ayudar a mejorar nuestra densidad ósea, o si no, al menos a que no vaya peor, ¿no? Y que, pues que en vez de con 75 años eh, no seamos independientes, pues oye, que eso llegue con 76, con 77, con 80, no lo sé, depende de muchos factores obviamente, pero que al menos decir, mira, yo puedo hacer el tipo de entrenamiento que eh, me, me, me va a hacer eh, ser independiente 3, 4, 5 años más, es la leche, ¿no? O sea, a mí eso me parece superbonito. De hecho, lo suelo poner de ejemplo, ¿no? Los, los socios que sois, asocias también que soy más mayores, porque me parece porque un tío Oye, mira, yo paso de dos dominadas a 10 Joder, está genial, ¿no? Y está, y está guay. O con mucho lastre, si mola, pero tú eres totalmente útil y práctico y, y funcional en tu día a día. Pero una persona ya de cierta edad que ya ve que la cosa va para abajo, porque obviamente el cuerpo se desgasta, ¿vale? Llega un momento que nuestra préstamo de carbono, pues hay que devolverlo al planeta. Pero que la cosa se va acelerando hacia abajo, pues oye, un poco mantener un poco esa deceleración, ¿no? De, de degradación de nuestro cuerpo, que obviamente es algo que va a llegar pero si podemos ser funcionales e independientes oye, unos años más gracias a hacer una breve rutina varios días a la semana, joder, pues bienvenido sea yo creo que es un gran es un gran adelanto y sí que tiene eh, repercusión ¿no? en nuestro día a día y obviamente no es algo es decir, haciendo esta rutina vas a vivir 90 años, pues ojalá te lo pudiera garantizar pero nadie garantiza eso, ¿vale? y, y, y yo mucho menos y eh, con esto voy a ser funcionando durante más tiempo probablemente sí pero igual eh, como os decía antes está hay, hay, son cosas que se nos escapan no pero oye que por lo menos de nuestra parte que no, que no incida en, en que no vaya a la contra ¿no? en este aspecto bueno y una cosa que no he nombrado que para qué entrenas Joder, para verte mejor. Como el globo ferón ¿no? ¿Para qué tienes esos ojos para verte mejor? Bueno, obviamente, ¿no? Lo que nos venden por Instagram, en los medios de comunicación, los cuadraditos, los abdominales, por Dios, que es algo que, que, que no ha salido, yo creo, en la web en la vida, ¿no? O ah, sea, eh, es algo que... El, el aspecto físico, obviamente, eso aquí... Voy a hacer un, un inciso importante. En no vendo... dicho así, tal cual. El aspecto físico porque que os veía los abdominales depende... Tiene un componente genético eh, brutal eh, Luego aparte Si bueno si tiene su componente genético Hay gente que no entrena y, y tiene los abdominales Marcados, con lo cual, oye, qué suerte habéis tenido Pero el resto de los mortales La gran mayoría, pues no nos ocurre eso ¿no? y Incluso llevando la comida a medida Un entrenamiento muy estricto tal quizás eres capaz de, de verte los abdominales, pero en muchos casos con un entrenamiento adecuado a tu nivel, comiendo normal, ¿vale? Yo no soy partidario de estar midiendo todo lo que mides, o sea, todo lo que comes y tal. Oye, que el que lo haga me parece perfecto, pero a mí eso conmigo no va. O sea, la comida lo de un disfrute y, y aunque pueda serlo midiéndolo ya es un poco... No sé, tengo otras cosas en que pensar, pero ya os digo, el que lo haga, oye, perfecto, y le cuadre perfecto. Pero son demasiados parámetros a tener en cuenta... Haciendo un entrenamiento de fuerza o aeróbico, o ambos, adecuado, sí que va a mejorar tu composición corporal, es decir, ganarás músculo y perderás grasa, pero no puedo garantizar que eh, llegues al, al famoso este que tienes ahora en nuestra sociedad de verte los abdominales, ¿no? Hace unos cuantos años estar gordo, pues oye, era como era era atractivo, ¿no? Cuando había hambre y tal, pues ahora es al revés, ¿no? Verte los abdominales y tal, bueno, son estándares que nuestra sociedad pues va cambiando Y bueno, que el que lo quiera hacer y sea subjetivo También está ahí, ¿vale? Pero eh, yo en la web sí que no, no garantizo eso Ni voy hacia eso, voy más hacia hacia la salud Y lo otro, la mejora de la composición corporal Va a ir de la mano ¿Vale? Eso está claro. Pero si tú tienes, yo que sé, un... no lo sé, me lo invento, un 30% de grasa corporal, va a ser difícil que en el corto plazo llegues a verte los abdominales y es posible que jamás te los vayas a ver. Pero, oye, tú estás haciendo un buen entrenamiento aeróbico y de fuerza, lo has aprendido, te encuentras bien, puedes ir a correr, estás perfecto, aunque no te veas los abdominales, pues por mi objetivo cumplido, ¿vale? Lo, lo tengo claro. Mucho mejor que que te veas los abdominales y estés hecho perfecto. Una mierda, te has que estar ahí midiendo todo lo que comes y tal, ¿vale? Que si llegáis con un entrenamiento normal, eh, sin moveros locos y sin estar pensando en cosas nutricionales, obviamente más allá de, de salud, llegáis a ese objetivo, perfecto, ¿vale? Pero en mi experiencia y con la gente que he trabajado, compañeros y tal, tiene un gran componente genético. Por eso lo del aspecto físico sí que sí que funciona, pero lo veo como un efecto secundario positivo de, del entrenamiento un poco hacia la salud, oye, también al, al rendimiento. Bien, pues bueno, ya os he contado por qué entreno cosas a tener en cuenta en mi opinión y nada, ¿por qué, por qué entrenas tú? Bueno, nada más. Nos escuchamos el jueves con un nuevo episodio. Muchas gracias por estar ahí. Sé responsable para ser feliz. Hasta luego.